Bueno, decíamos que la Asociación de Funcionarios del CASMU denuncia la continuación de la persecución sindical, el vaciamiento de contenido en las bipartitas, el desmantelamiento y la tercerización de sectores, la pérdida de mil puestos CASMU desde 2019 y las negociaciones infructuosas con todas las autoridades de la empresa, pero también con las autoridades de gobierno vinculadas con la salud y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Han sido todas las negociaciones infructuosas para detener, aunque sea un poco, eh, toda esta situación que vienen eh, padeciendo los trabajadores del Casmo. Eh, por otra parte, convocaron a un paro de 24 horas el próximo 12 de agosto, Que es un paro convocado por el PITCNT. Estamos con el presidente del sindicato, Ariel Irigoitía. Vasco, buen día, bienvenido. ¿Qué tal, buenos días? Buenos días en la audiencia también. Bueno, sin gusto, sí, que está bueno, Vasco, contanos acerca de estas infructuosas negociaciones que han tenido con todo, prácticamente se han reunido con todo el mundo. Este, pero no, no se puede resolver y siguen denunciando lo mismo que vienen padeciendo durante mucho tiempo, ¿no? Es correcto, es correcto. Y más cuando el, el gobierno le terminó de dar este, eh, la plata del fondo de garantía, ¿no? Eh, cuando el caso estuvo el dinero, que después, bueno, está, eh, la, con respecto a la mala gestión, seguimos en la misma situación, porque todavía se sigue interviniendo la institución durante un año más. Y otros cambios tuvieron ahora, de último momento. Este, es verdad que la empresa ha seguido avanzando, este, nos plantean, por ejemplo, eh, y es difícil considerar y respetar la palabra de la empresa porque en cada negociación la soberbia y el atropello hacia los trabajadores está presente. Es difícil negociar eh, con ese tipo de personas. Lo que sí, como comentabas tú recién, desde el 2019 a la fecha hemos perdido más de mil trabajadores casi. Uh -huh. y como a, por un lado hemos perdido trabajadores CAMU, por otro lado han entrado más empresas terceras, aún más empresas terceras creo que son las mismas pero han entrado más trabajadores de empresas tercerizadas cubriendo los lugares de esos compañeros CAMU. entonces cuando desde el Ministerio de Economía, que nos comenta la misma empresa en una reunión después de esa intervención que tuvimos en el Ministerio de Trabajo en el cual esperábamos tener ahí las máximas autoridades, pero bueno estaban otras cosas complicadas y los compañeros de la pesca está perfecto que tuviera la La directora nacional de trabajo Marcela Barrios ese día con ellos, eh, con nosotros, a lo que se llegó fue de última que el ministerio solicitara una reunión de alto nivel con el mismo presidente del CASMU, ya que en todas estas reuniones que teníamos anteriormente jamás estaba. Que haya estado o no haya estado realmente, eh, no emitió casi ninguna palabra, y el negociador el negociador que tienen, este, que es el con el que es difícil con el que la cerveza se presenta a cada momento, bueno, Nos dijeron, sí, sí, podíamos tener una especie de paz, pero eh, a cambio de nada, porque los acuerdos de sumario, o por lo menos el acuerdo de convenio asistencial donde hablábamos de los mil tickets de medicamentos, el CASMU no lo iba a cumplir. Es más, dijo que era un, fue un error del presidente del CASMU haberlo firmado. Pues entonces es difícil parar, sentarte al lado de esas personas negociar, lo tenemos que hacer, lo vamos a seguir haciendo como corresponde. Lo corté, no quita lo valiente, por lo tanto, siempre mantendremos el respeto y el diálogo, pero cuando tenemos que decir eh, frente a frente que nos toma el pelo, se lo decimos. En ese sentido, cuando el Ministerio de Economía, en relación que tuvo con el CASMO, esto lo transmitió el CASMO, ¿no? este, dice que en el marco del plan de la estructura tiene que ser reduciendo costos, cuando se refiere a los costos, se refiere a trabajadores. No dice vamos a rebajar este, los cargos gerenciales, adjuntos, que han nombrado por demás. No, no, a eso no se refirió. Cuando traduce la plata que tiene que bajar, CASMO se refiere a 600 trabajadores. Y en ese mismo sentido, CASMO ha sacado en estos momentos este planteo de retiros incentivados a compañeros que se quieran se retirar de la institución. Y nosotros nos preguntamos, eh, y convengamos pues, otra cosa, así como lo dije un personal no técnico, aumentaron los médicos. Ahora, en este último periodo, han entrado un montón de médicos. Bueno, será porque, porque votan. No, hay ciertas cosas que quedan medio, medio claras cuando se, se presentan arriba de la mesa o se ven. Así que esa situación vemos con suma preocupación porque en realidad los que tienen los servicios, por ejemplo, administración, eh, enfermería, tenemos también empresas de especializar enfermería, eh, a veces suspenden, siguen suspendiendo compañeros o siguen cortando guardias que de manera efectiva parece y le recortan las guardias a las suplentes. Entonces, seguimos viendo que están buscando por todos lados reducir nuevamente los trabajadores y seguir aumentando las empresas tercerizadas. Ese camino que le ha llevado la institución de hace un buen tiempo a la fecha, a tener que pedir un monto de plata exorbitante por un problema de liquidez. Bueno, la plata parece que se, se va por otros lados o hay una mala gestión. Sí, de la gestión no han recibido respuesta, Con las denuncias que han hecho ustedes no han recibido respuesta ninguna, tampoco. Hemos, hemos realizado denuncias en la Inspección Nacional de Trabajo, donde Ajá. está el representante de RISPRI, eh, las ingresamos en marzo, seguimos ingresando eh, y no hemos tenido respuesta. Bueno, yo, tenemos claro que la burocracia en el país es lo que es, pero bueno, seguiremos insistiendo sobre esos temas, en las denuncias que hemos realizado y, este, y en las reuniones que hemos tenido, Sí, con el Ministerio de Pública no se escuchan, pero tampoco tenemos información de los interventores. El último informe es más. El último informe que, al cual accedimos fue el que brindó todavía el gobierno pasado, que lo largó en el mes de fin de noviembre. Y lamentablemente tengo que decir que hemos tenido hasta más receptividad desde los interventores anteriores que los que tuvieron ahora. Que no quiere decir que no, no nos hayan escuchado, pero hemos recibido más información de los interventores anteriores. Y de este último pedido... Tampoco hemos obtenido por la reunión que tuvimos con la ministra de Salud Pública, no esbozó información porque estaban este, analizándola. Y bueno, ahora con los nuevos interventores que pediremos reunión con ellos para seguir este, lo que dije al principio. Nosotros mantenemos el diálogo y, este, y llevamos toda la información que tengamos para que la analice. O sea que el Ministerio de Salud Pública sigue siendo la policía sanitaria. Y bueno, cuando hay una policía sanitaria, me imagino o nos imaginamos. Que cuando uno hace denuncia, eh, tienen que actuar. Bien, hasta acá, digamos que es el diagnóstico, ¿no? Hablando de sí. salud. Ahora vienen las medidas eh, que aprobó la Asamblea. ¿Cuáles son, Vasco? Es correcto. Sí, las medidas. Lo primero es eh, rechazar como insuficiente eh, lo planteado por la empresa en esa reunión que tuvimos posteriormente de trabajo. Avalar o por el consecutivo en todo este periodo. Tenemos dos o tres, unos cuatro puntos. Porque tenemos, con respecto al convenio asistencial, vamos a convocar una reunión, una asamblea a trabajadores y a los compañeros jubilados, CASMU, que son parte o fueron parte de este convenio asistencial, ¿no? Porque el convenio asistencial abarcaba a trabajadores activos y a los jubilados, CASMU. Después tenemos, solicitar nuevamente reunión con la presidenta de la Junasa y el responsable del Ministerio de Economía y Finanzas en el tema CASMU porque viste que yo comentaba anteriormente ese planteo desde el, supuestamente del Ministerio de Economía y Finanzas de que había que reducir personal. A ver si era del ah, bueno, queremos saber si es directamente el ministerio que está solicitando la reducción de personal o la política además del CASMU de, de, de continuarlo, ¿no? Uh -huh. Con respecto al paro de 24 horas, nosotros tenemos obviamente en la situación de conflicto en la cual estamos enmarcada en el marco del paro convocado por el NT bueno, la asamblea reali resolvió realizar un paro de 24 horas ese día y acompañar, por supuesto, la movilización. Y después tenemos una jornada de, de propaganda. Bien. Después, otra de las cosas que tenemos, bueno, pedir reuniones, como vos dijiste anteriormente, nos reunimos con todo el mundo sí. y buscamos tener el tema de la situación del CASMU sobre la mesa, pero no para que los socios se borren, y esto hay que dejarlo bien claro. No para que los socios, sino para que los socios sientan que del lado de los trabajadores los vamos a apoyar, porque aparte somos usuarios y queremos que la calidad de asistencia que se brinda en nuestro lugar de trabajo sea mejor, porque los que lo brindan somos nosotros. Uh -huh. Bueno, Vasco, y también hay una moción complementaria de apoyar eh, lo que pasó en el Consejo Central de la FUS. Sí, me faltó decir algo importante de, de lo anterior, a ver, porque sí. vamos, tenemos resuelto dentro de las varias movilizaciones que tenemos y actividades. Creo que una central va a ser el día que, eh, si no me equivoco, es el 17 de septiembre o el 19, el día que el cambio tiene ah, sí. sus elecciones, sí. los trabajadores nos vamos a estar presentes y hacernos sentir y hacer valer. Bueno, va a ser valer. Seguir manteniendo nuestra plataforma, nuestra propuesta, a quienes se presenten porque por hoy se van a presentar los que se tengan que presentar una, dos, tres listas y Ascasmo lo que corresponde a los trabajadores es entregarla a cada uno de ellos estas son las reivindicaciones de Ascasmo cuando estén ahí arriba bueno, veremos cómo, cómo procede con respecto a lo que decías de creo de que creo, Vasco sí. creo que la fecha de las elecciones era sobre fines de septiembre ¿no era? sí, sí yo lo que tengo entendido es el 17-19 si es más adelante bueno, el día que sea sí. Ascasmo va a estar ahí en la puerta bueno La, Con bien. respecto a, la, a lo que comentaba de la FU, sí, sí eh, creo que el, el, el programa Sin ha salido un vasto informe, más allá de lo que se haya presentado y sepamos de la interna, porque, bueno, la, eh, la resolución del Consejo Central se mandan a los diferentes sindicatos de base, pero obviamente lo que ha salido en la prensa eh, creo que es muy interesante, muy importante, y creo que el marco de la transparencia y la, la equidad, y algunas otras declaraciones, pero me voy a enfocar precisamente en lo que resolvió la estrategia genera, general. Y te lo leo así, expresar su pleno respaldo a las resoluciones adoptadas por el Consejo Central de FUS del día 30 de julio del 2025 en favor de la auditoría externa, el control de los recursos y la eliminación de los privilegios indebidos. Creo que ahí enmarca todo un mensaje desde los trabajadores del CASMO a la FUS y, este, y desde el mismo entendido lo que reivindicamos para la FU, lo reivindicamos también para nuestro sindicato y para todo. Uh -huh. eh, usted eh, llega, llegó a tener el, el CASMU, me acuerdo que, que el CASMU tenía un representante en el, en el Consejo Central de, de la FU, ¿ahora no tiene? Lo, las elecciones como, como sindicato no, no son. Nosotros cuando vamos al, al, al Congreso... Ahí todos los congresistas, sean del sindicato que sea, se hace, pueden presentar en la lista. No significa que tengan el respaldo del sindicato. Ajá. No significa que tengan el respaldo del sindicato. Sí, sí. En esta situación hay un compañero que es integrante del Consejo Directivo de ASCASMO y que participa en el Consejo, porque si fue electo en el Congreso, participa del Consejo Central. También estamos otro grupo de compañeros dentro de ASCASMO que participamos en la minoría. De, de ese Consejo Central o de las elecciones que fueron anteriormente. Hoy por hoy, los dos compañeros que nos representan, junto con el compañero que milita Nascasmo también, y es parte del Consejo Directivo, votaron a favor, son uno de los ocho, los tres son parte de los ocho que votaron este, las resoluciones del 30 de julio. Perfecto. Bien, Vasco, bueno, eh, no sé si querés agregar algo más, si no, eh, te, te liberamos porque sé que, que vas derecho a... a ¿Seguís trabajando o vas al sobre. Sí, por supuesto. Mira, yo escuchaba al compañero, el secretario adjunto de la FU, cuando hablaba sobre aquellos algunos representantes que no van a trabajar nunca. Hay gente que hace un año o más <ríe> que no va a trabajar. Sí. Yo tengo dos laburo. Al otro laburo que voy de noche, laburo. Eh, Y sí. en, lo, en el CASMU, bueno, hoy tengo entrada a 7 y media, así que ya estoy saliendo vuelos para allá, porque si hay algo que hay que hacer, hay que predicar con el ejemplo. Bueno. Por supuesto que uno pasa a licencia gremial porque tenés actividades y son enmarcadas en un horario. claro pero, pero cuando no tengo nada, por ejemplo, hoy no he tenido una reunión ni nada, me voy al laburo como corresponde. ahora después, ah, hay que estar lejos de la base. ahora es lejos de los a... usuarios. Ahora después vamos a estar escuchando a Rodrigo Diana hablando alguna cosa este, al respecto de eso. Eliminando sí. privilegios. Eliminando privilegios, correcto. Ahí está. Vos y lo no... conocés al Fogata bien, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. yo también. Eh, yo he estado a otro nivel. Ahora estoy, ahora estoy como, como presidente del sindicato, pero militando una está siempre y he participado en los congresos de la FU. Y bueno, eh, es bueno que, eh, que se caigan las caretas. Y bueno, y que más allá de las diferencias que podamos ir teniendo con el resto de, la, de los que están ahora acompañando la, la FUS, que no son de la línea del fogata, ¿ah? que son parte de los ocho, yo creo que el respeto, el diálogo y la diferencia tienen que existir. Y bueno, eso creo que está bueno. Pero estas otras cosas, como estos privilegios, tener un chofer, el chofer y el auto eh, para vos, o que gasto cuando fue a Managua, cuando fue a algunas cosas, le van, si vos decís, si vos bueno, vas a una actividad sindical. Pero no fuera natividad actividad sindical. Entonces, ese tipo de cosas no corresponden y menos después mandar una intimación diciendo, paren esto, por favor. No. Ariel y, y tía, sí. Cuando comen dulces se les pica los dientes a alguno. Sí. Bueno, Gracias, Vasco. No, a ustedes un abrazo grande. Hasta luego. Chao, chao.